Bueno, compañeras, compañeros, gracias por la invitación.、Eh, para mí, además, representa algo muy especial estar aquí porque este es un territorio y un partido muy querido para mí y para mi familia.、Eh, toda la familia de mi, de mi compañera Ana Ale es de aquí, es decir, son todos tucumanos que vinieron en la década del 40 y el 50 a radicarse aquí, la familia Ale. Y, y bueno, a sí que. Lo conozco bien y además aquí venimos con mis hijos y mis nietas siempre a visitar a los abuelos. Así que、eh, siempre ha representado, por supuesto, por las mismas razones que ustedes han dado toda la pelea para, para ganar lo que ganaron importante el año pasado, esta victoria democrática.、Eh, también representaba, por supuesto, un territorio hostil para muchos y, y ya lo había sido muy hostil en los. Momentos de la dictadura, así que que, que siguiera siendo un territorio hostil en, en muchas etapas de la democracia, por todo lo que se ha vivido aquí, lo que costaba hablar de la memoria, lo que costaba ingresar a algunos lugares como, como b、bueno, u el n que ustedes han recuperado.、Eh, así que, con ese especial sentido, digo, esta charla, por supuesto, además de los casos que nombraba la compañera, que uno lleva acá. De, de desaparecidos de aquí y que forman parte del juicio de Campo de Mayo.、Eh, siempre uno quiere empujar un poquito más el carro para ver cuánto sumamos, cómo sumamos y para dónde vamos. En esta etapa especial que estamos viviendo, nos toca seguir levantando la bandera de los derechos humanos frente a un gobierno nacional. Provincial y en muchas provincias que lo que quiere es precisamente destruir la memoria, la verdad y la justicia. Lo digo ya h a s t a altura sin vueltas, porque lo que sospechábamos el 11 de. o antes, antes del 11 de diciembre, lo que sospechábamos el, el lunes posterior a, al triunfo de Macri en el Balotage, cuando a pocas horas del, del triunfo de Macri. La Nación publica un editorial que ya lo tenían preparado en defensa de los genocidas, y por suerte tuvimos la reacción de los trabajadores y trabajadoras del diario La Nación que, que se pronunciaron en contra del editorial pro-genocida de sus patrones y dijeron: Los trabajadores no estamos de acuerdo con ese editorial. Pero desde entonces, de ahí en adelante y del 11 de diciembre en adelante, los intentos, algunos de ellos ya ejecutados, Para ponerle freno a la política de Estado de juicio y castigo a los culpables, nos, nos viene dando todos los días una noticia en contra, y frente a eso hay que luchar. Y que creo que lo que está ocurriendo aquí, en particular, donde ustedes vienen con todo el entusiasmo de, de, del triunfo de la nueva gestión, de, de respirar aires democráticos y de justicia aquí,、eh, por supuesto.、Eh, A nosotros también nos hace sentir lo mismo, pero tenemos que aclarar que se está dando todo esto aquí en Malvinas en el marco de esta política nacional impulsada desde la Casa Rosada para desarticular los juicios. Y esto no es、eh, frases hechas, digo, vamos a los hechos, empezaron con despidos en todas las áreas del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial destinadas a apoyar a los juicios. Despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, despidos en el Centro Ulloa de Atención a la Víctima, despidos en los equipos de investigación del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa, despidos en hace muy pocos días en el Ministerio de Seguridad, en el equipo que colabora con abuelas en la tarea que hay que hacer cada vez que hay que conectarse con un probable nieto de desaparecidos para decirle que se tiene que sacar sangre. Bueno, están golpeando en todos esos lados. Están golpeando también con, con palabras y con expresiones y con gestos que、eh, quieren llevarnos nuevamente al tema de la teoría de los dos demonios. El secretario de Derechos Humanos recibiendo a familiares de genocidas, el secretario de Derechos Humanos diciendo que los genocidas mayores de 70 años se tienen que ir a la casa, el secretario de Derechos Humanos y el ministro de Justicia recibiendo a la PANDO en el Ministerio de Justicia. Eh, el secretario de Derechos Humanos diciendo que en la ex-ESMA van a entrar ahora、eh, locales de distintas ONG como Greenpeace, y etcétera, etcétera, es decir,、eh, menospreciando el, el, el valor que tiene para la memoria, la verdad y la justicia el, este ex-centro clandestino. Entonces, todo esto sumado. A que ayer nos hemos enterado que、eh, lanzan un anteproyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal, introducir la figura del arrepentido y sumarle al arrepentido para otras causas, el arrepentido en causas de lesa humanidad, con la expresa,、eh, el expreso artículo que dice que se podrá canjear exención de pena o reducción de pena a cambio de información. Lo cual nos pone en una situación de probable retroceso de años y años y de la primera puerta abierta a la impunidad. Toda esta situación, digo, es la introducción para decirles, compañeros, compañeras, no pensamos aflojar un centímetro. Y contamos con ustedes para no aflojar un centímetro. Y contamos con ustedes y lo que han empezado a hacer aquí desde el 10 de diciembre para garantizar que desde Malvinas, Argentinas. Se haga lo que ya están haciendo, que es la investigación de los casos que han ocurrido aquí, ese relevamiento necesario en el territorio. ¿Cuántas víctimas del terrorismo de Estado tenemos aquí? Entendiendo por víctimas del terrorismo de Estado no sólo los desaparecidos, no sólo los asesinados, sino toda aquella persona que haya sido privada de su libertad. Cuando este sinvergüenza de lo pérfido salió a decir que los desaparecidos no eran 30.000 y que eran mucho menos. Eh, y a él le sigue causando gracia cuando, cuando le vuelven a preguntar, se ríe y deshonra todo lo que, lo, lo que han hecho otros militantes del radicalismo por, por, el, por el juicio y castigo a los culpables.、Eh, no tienen la menor idea de lo que dice, no tienen la menor idea de lo que dice. La cantidad de desaparecidos en la Argentina, cuando terminen los juicios, ¿m? no solo va a ser 30.000, va a ser muchísimo más de 30.000. Porque son miles y miles las personas que están dando testimonio que estuvieron secuestradas una hora, diez horas, cinco días, tres días en todo el territorio argentino. Esa es la suma total de los detenidos desaparecidos. No la suma solamente de los que no volvieron más. El reclamo y la cifra de los 30.000 fue hecha en un momento en el que no se podía tener una contabilización de. La cantidad exacta, por eso se hizo una aproximación de 30.000. Pero ya se tenía idea de la dimensión en plena dictadura y, sobre todo, en el final de la dictadura, cuando cobró fuerza la suma o la, la, la, la cifra perdón, de los 30.000. Y sin embargo, hoy estamos viendo todos los días en todos los juicios declarar y declarar compañeras y compañeros que nunca habían dado testimonio. Por eso es importante que aquí en este partido hagan el relevamiento que lo están haciendo. Para que podamos, además, en algún momento, como le dije a un compañero, judicializar todo esto, es decir, llevar toda esa, esa nómina al Juzgado Federal de San Martín para que se sumen a los miles de casos que ya están denunciados en los 13 partidos que corresponden a la llamada Zona 4. La Zona 4 era la que incluía los 13 partidos de la zona norte del Gran Buenos Aires. Bueno, en aquel, en aquel momento el partido se llamaba General Sarmiento, después ya saben ustedes mejor que yo cómo vino la. La división, la subdivisión o la división. Bueno, y lo último,、eh, decirles algo que, que puede parecer obvio, pero hay que remarcarlo: ¿no? ¿en n o qué etapa estamos del juicio y castigo a los culpables del genocidio? Y estamos hoy en la última etapa. n o Esta es la última etapa por la edad. Es decir,、eh, si yo les digo, el, el jefe de Campo de Mayo todavía vive. El que dirigió Campo de Mayo en los años más duros, 76, 77, 78, era un ex general, es un ex general, se llama Santiago Omar Riveros, tiene 92 años, es el genocida más viejo de la Argentina, en agosto va a cumplir 93 años, y cuánto más p u e d e durar los juicios contra Riveros, pero no es solo Riveros, tenemos, en esta zona tenemos a Piñones vivo. Y yendo a juicio, s pero también está a punto de cumplir cerca de los 90. Entonces, no decir que esta es la última etapa sería mentirnos y creer que bueno, que vamos a tener、eh, hilo en el carretel para mucho. No,、eh, vamos a entrar ya en una zona en la que probablemente en unos años más no s o l o queden muy pocos genocidas para juzgar, sino también queden pocos testigos, nuestras madres y nuestros padres y, y muchos familiares de mucha edad. También van falleciendo. Hace pocos días falleció Bruno Palermo, un símbolo de los padres de Plaza de Mayo, cuyo hijo fue, estaba haciendo la conscripción acá en Campo de Mayo. Fue secuestrado, desaparecido y nunca pudimos llegar a juicio oral por ese caso. O sea, se murió Bruno a los 91 años, si no me equivoco, y no pudo ver nunca el, el, el juicio y castigo a los responsables del secuestro de su hijo. Entonces, esto también para motivarlos a que multipliquemos el esfuerzo donde estemos, en el, los colegios, en las universidades, para tomar, como bien dijo Adriana, el tema de los juicios, para que esta etapa histórica de tener juicios en la Argentina nos sirva n como herramienta para llevar a los jóvenes. Necesitamos tender ese puente entre los más veteranos, como muchos de los que estamos aquí, y los jóvenes, porque la distancia se agranda. ¿eh? Mi hijo, que tiene 16 años, ya está a mucha distancia de los juicios. Y, y para él, hablar de la época de la dictadura era como para nosotros, en algún momento, hablar de la Segunda Guerra Mundial. Era algo que lo veíamos de adolescentes muy lejos. Y, y bueno, y ahora para ellos está lejos la dictadura. Entonces, e s e puente lo tenemos que construir nosotros. Y los juicios ayudan mucho, muchísimo. Acá hay un par de compañeros que, que han venido con estudiantes secundarios de la zona. A los juicios, esa, esa、eh, réplica que tenemos que hacer de esa tarea,、eh, la verdad que es muy buena, pero no solo la podemos hacer con los chicos, la podemos hacer con los barrios, con los sindicatos, con los trabajadores del municipio, es decir, usar la, la, la cabeza para, y la imaginación para llevar al, a los jóvenes y a los grandes a los juicios. Los juicios son en, Campo de, en San Martín, el juicio de Campo de Mayo. Se hacen los tribunales de San Martín, y si no, están los tribunales de Comodoro p i a en Retiro, que también es un poquito más de viaje desde acá, pero、eh, creo que se puede ir. Así que, bueno, fuerza, compañeras, compañeros, agradecerles lo mucho que están haciendo aquí desde que, que ganaron en diciembre este territorio, y, y bueno, y cuenten con nosotros para lo que necesiten.